Atención, atención. Próxima parada, el callejón del hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos a dos horas hambrientas, eh, dos horas de radio, eh, que en este caso no van a ser dos, se van a quedar en una solita. de todo ¿Y por qué va a ser una hora solita? Pues porque esta noche nos vamos a ir, a las 11 o por ahí, aunque empezará antes nos vamos a marchar a la cervecería ¿sí? aquí en avalcarnero donde esta noche hay una actuación, como tantos otros jueves Onda Pacheli 107.6 El Callejón del Hambre la cervecería en plena plaza de... Bueno, pues al ladito de la misma plaza del pueblo Ahí tenéis esta noche a Live and It, Que va a tocar para vosotros versiones de todo tipo de canciones Músicas bien jugosas Música Pero antes de que nos eh, de que nos larguemos... Eh, ...comiendo fresco a otro sitio... ...a escuchar esas canciones estupendas... ...que nos va a cantar eh, Tony y Andrés... Eh, ...que van a estar esta noche, repito... ...en la cervecería... Eh, ...ahí en la Avenida de la Constitución número 8... ...en Navalcarnero... ...antes de todo eso... ...tenemos que darles una noticia triste... ...y como de triste... ...pues tan triste como para ponerse a llorar... ...como pasa en esos estupendos programas... Eh, ...reality shows... ...al uso... Pues no, no es tan triste. Lo único es que, bueno, pues nuestro amigo, nuestro colaborador, eh, esa persona que se dedica a abrirnos una ventanita al espacio temporal todas las noches, el predicador Ramírez, se nos marcha. Llega la época en la que hay que currar, hay que sacar adelante la música y claro, pues el predicador tiene que dedicarse a lo suyo, a predicar. Pero os podéis preguntar, ¿cómo, ¿cómo llegó a ser el predicador un predicador? Pues yo tengo la respuesta, está en este tema. Este es su disco Prisas y Pausas y se llama Mensajero de los Dioses. de xenan no xenan no xenan no xenan xenan xenan no xenan xenan no xenan no, no. no. Ahí tenéis al predicador eh, Predicando su... ¿eh? Esos salmos Gena, gena, gena, ¿no? Eh, y si queréis saber más cosas de Predicador Ramírez eh, Que está haciendo una labor Increíble en, eh, No solamente aquí en el Callejón del Hambre Sino también en más radios eh, Una, por ejemplo, en Getafe En DJ red Radio 96.0 eh, 98.6 fm en eh, los martes y viernes eh, también está haciendo un espacio en el cual eh, me imagino que contestará en directo a las preguntas de los oyentes imaginaros las cosas que les puede contar semejante personaje que tiene un montón de proyectos musicales a la vez funcionando es eh, aparte de ser el Ese, ese profeta, ese predicador Ramírez Aparte de eso, él eh, tiene es uno y cuatrino eh, Tiene la banda ancha, tiene Guajiro en la urbe Tiene un montón de proyectos funcionando a la vez Si queréis conocer más cosas de él, podéis entrar en su página Que es predicadorramírez.com Ya está, predicadorramírez.com Y ahí tenéis los aposeles del ritmo, eh, Radio Predicador Tiene tiene tantas cosas y es tan tremendo lo que hace este hombre Me merece la pena oírlo pero a veces ha tenido que hacer incluso cosas como esta, como esta que va a sonar ahora. Esto viene de una historia absolutamente real que nos contó el predicador eh, un día aquí cuando le entrevistamos para el Callejón del Hambre y, bueno, pues eh, yo creo que deberíais escucharla con mucha atención ¿eh? para ver hasta dónde llega esta cosita de solo darle al play. Lo que Teddy llama música botón, pues aquí está. Con playback que se bajan de internet, palante y dicen, solo dale al que suena bien, solo dale al Busca ya cada tren, secuencias que suenan fuera de la ley, toda la verbena solo dando al ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Bogan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador Bueno, pues eh, en cualquier momento se nos cerrará la ventanita y no sabemos cuándo se va a volver a abrir Así que vamos a darle un poquito de un poquito de aire al tema. Vamos a dejar, a ver cómo suena ese tubo del tiempo. Bueno, pues a través del tubo del tiempo nos llega la última colaboración de Predicador Ramírez, al menos por ahora. Y bueno, pues eh, la primera pregunta, eh, esta vez no sabemos de dónde llega la pregunta porque es el propio Predicador el que nos la envía, dice... Y cuidado porque este es un tema, este es un tema peliagudo, eh pero muy peliagudo. Acostumbro a fumarme un cigarrillo al acabar de comer y me fastidia mucho el hecho de que ahora debo de hacerlo en una pequeña zona de fumadores destinada a tal fin. ¿Cómo están las cosas para los fumadores en, lo, en el 2023? ¿Eh? ¿Cómo están? Pues mal. Las cosas están muy mal. En el 2010 se prohibió totalmente fumar en los bares y más adelante la prohibición se extendió a las casas particulares, siendo sólo posible fumar al aire libre en espacios dedicados a tal efecto. Actualmente los fumadores están obligados a llevar un brazalete identificativo y se han ido formando guetos de fumadores donde la nueva policía de la salud pública practica frecuentes redadas en las que en lugar de chaleco antibalas llevan máscara antigás. Curiosamente, estas leyes restrictivas cambiaron profundamente el mapa político de España. Los avispados políticos nacionalistas aprovecharon para hacer un referéndum de autodeterminación donde ofrecieron derrogar las leyes antitabaco. El sí fue abrumador y así, después de siglos de reivindicación nacionalista, tanto Cataluña como Euskadi son hoy en día naciones independientes, soberanas y fumadoras, separadas del Estado español. Siempre en pro de la salud pública, empezaron a perseguirse también otro tipo de sustancias perjudiciales para la salud y hoy en día están prohibidos el azúcar, la sal, la panceta y los bocadillos de chistorra. Nuestra vida ahora es más larga, o al menos lo parece. Pues vaya futuro que espera a todos esos que están agarrados a los palitos rellenos de tabaco. Eh, ya sabéis, lo que nos espera en el 2023 es la independencia a través del tabaco. Toma ya. Pero nos queda la última pregunta. Y esta pregunta tiene su aquel. Dice, ¿qué sistema político se utiliza en el año 2023? ¿Hay elecciones? ¿Hay alguna diferencia importante con respecto a la actualidad? El desarrollo de Internet ha provocado profundos cambios en el modus operandi de la política. Las campañas electorales ya no existen y en su lugar todos los aspirantes se colocan durante 15 días frente a una webcam respondiendo en directo a las preguntas de los electores. Una vez finalizado este periodo, la gente vota desde sus casas y con estos resultados se forma gobierno y más tarde Congreso y Senado. Lo que ocurre es que ahora no sirven para nada, pues dada la facilidad de voto, cada propuesta de ley es consultada vía Internet y son los ciudadanos los que deciden in situ. Curiosamente, y a pesar de que ahora son innecesarios, tanto los diputados como los senadores continúan cobrando. Actualmente gobierna una coalición PSOE-PP y hay elecciones cada tres meses, con lo que van alternando la presidencia a sus respectivos líderes. Hay quien dice que con esta agenda no hay tiempo de dedicarse a las tareas de gobierno, pero los hechos demuestran que la economía en general ha mejorado desde que los políticos se dedican a sus campañas en lugar de a gobernar. Tanto PSOE como PP están intentando recuperar la prestigiosa figura de Alberto Ruiz Gallardón, pero este declina todas las ofertas, pues desde que fundó una red de centros de búsqueda de la paz interior, vive mucho más relajado. Muchos de los políticos de 2008 han abandonado su actividad Zapatero sufrió una lesión irreversible en una sesión de perfilado de cejas Y al quedarse sin ellas, su imagen dejó de interesar José María Aznar murió conduciendo en contradirección Después de una conferencia sobre vinos Donde expresó que nadie le podía decir Cuánto podía beber ni en qué dirección debía circular Mariano Rajoy ha desaparecido se ha esfumado como si nunca hubiera existido o quizás se ha afeitado la barba hay quien dice que él y Esperanza Aguirre se enamoraron y empezaron una nueva vida en un país lejano y por último Manuel Fraga sigue ahí Predicador Ramírez desde el 2023 nos bendice a todos con su sabiduría pregunta al predicador Envía tu pregunta a elcallejondelambre.gmail.com O llama al 9181-0398 los jueves entre las 10 y las 12 de la noche. Pregunta al predicador. ¿Es gratis?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 horas deberíamos estar en contacto ya con Víctor Algora, eh, que bueno, pues no sé, iba a presentar su nuevo disco de remezclas Nubes Blancas, Sueños Raros pero resulta que, bueno, pues parece que hay algún problema, mientras tanto voy a contaros que esto que estáis escuchando es una remezcla de su canción que salió en el disco Planes de Verano eh, pero vamos a dejarlo un poco, a ver si podemos ponernos en contacto con él y os contamos muchas cosas sobre este disco y sobre Víctor Algora nada, los móviles, los móviles ese cáncer de la comunicación nos tienen la cosa fastidiada esta noche para contactar con Víctor Albora. Eh, bueno, pues eh, voy a contaros algunas cositas sobre este hombre eh, Algora hizo uno de los discos más sorprendentes de los últimos tiempos, El Planes de Verano, en el cual eh, como podéis haberos escuchado en esta canción, eh, no tiene ni un solo pelo en la lengua, ¿no? Ni, pero ninguno, eh, para poner en situación, para poneros un poco en situación, eh, con esa voz tan sencilla, tiene este hombre tiene es muy joven, tiene 23 años solo esa voz eh, tan limpia y tan fina, se mete en en asuntos algunas veces tremendamente fuertes, ¿no? Y, bueno, pues hay dos canciones, una Planes de Verano y otra Paraguas, que fueron, digamos, los singles, eh, que ahora han sido remezclados por un montón de gente. Por ejemplo, Planes de Verano ha sido remezclado por Agnes La Sucia, más Little, que le han dado un toque a la canción original. Si no habéis oído la canción original, que puede ser, puede ocurrir que no la hayáis oído, eh, pues eh, puede sorprenderos esta canción que vamos a poner, Eh, remezclada por Agnes la sucia Mientras intentamos O seguimos intentando Ponernos en contacto con él La calle está despejado este tormenta tan color gris me sigue como en los dibujos animados en este tiempo hace calor quien te lle dar paraguas me pongo el bañador I tras afiladas eh, envueltas en bueno, envueltas en sedas en suavidades, eh, en suavidades de voz y de repente en golpes de fuerza trónica toda esta electrónica no estaba ausente del disco Planes de Verano del propio Víctor Algora había una parte del disco que, que sí que tenía mucha parte electrónica pero sin embargo aquí se le ha dado la vuelta a muchas canciones y a muchas cosas pero además de eso hay una joyita que no estaba en ese disco Planes de Verano vamos a tener que renunciar según parece a tener esta comunicación con Víctor Algora porque según parece se le corta continuamente el móvil ya se sabe los malditos móviles entonces bueno pues eh, vamos a, a poner la canción que finalizaba la entrevista, que es Mr. Highwills, High eh, que es una canción tremenda que no aparecía, sin embargo, en su disco Planes de Verano. Esto queda pendiente para que un día eh, podamos hablar con, con Algora tranquilamente y nos cuente eh, de dónde salen esas impresiones, de dónde salen esas letras y, bueno, deberíais ver los vídeos, esas puestas en escena, tan simples, tan sencillas, tan directas y, sin embargo, tan llenas de cosas. Mr. Highwells Wheels Nubes blancas, sueños raros Esto no es Ni no Ni Nueva York Llamó Mari Carmen López y trabajo en el IPE. Fue allí donde te conocí mientras colocaba motel. Yo llevaba el oro por tu un uniforme. En altos tacones le sorprendió que pudiera hablarle. Y vivien vos buti la Beatriz Mr. Highius con su traje gris vuela los conceptos de tendencia kits Mr. Highius siempre pura empezaba en el cultura pop, eh, bueno pues eh, algo así como el viernes pasado, eh, así empezaba, así, el audio forum eh, con Dan Tracy, el factotum de TV Personalities, ese personaje impresionante. Entre bromas, risas, eh, nos estuvo contando pues una serie de historietas, seguramente muchas de ellas verdaderas patrañas eh, como que su madre tenía la lavandería en frente de la tienda de Malcolm mclaren pf, o sea y cosas de este tipo en las entre las cuales iba soltando lindezas que iban cortando al pobre hombre que intentaba hacer ahí de, de traductor no no le dejaba hablar no le dejaba eh, poner las canciones ese, se suponía que estábamos en un audioórum ¿no? pero la verdad es que aquello era bueno la verdad muy divertido pero ya sonaba un poquito a lo que iba a ocurrir después, a lo que luego vimos en algo que podía llamarse concierto Como moderador del coloquio, Gerardo de Pías, que es, además de ser uno de los mayores fans de Mi Personalities en España eh, sí, Dirige Pías, que es la distribuidora de su último disco ¿no? Bueno, pues el, el pobre Gerardo de Pías, que es el que él distribuyó, el distribuidor de su último disco sufrió Su frío, tinta, le pasó de todo Pero bueno, estuvo divertido, él estaba eh, ocurrente, ingenioso, divertido, cortante, ligón, se metió con todas las chicas, con todas las que pudo, y si no había más, pedía más, la verdad es que ya había muchos chicos de, de flequillo y gafas de pasta, como corresponde, en un sitio de cultura pop, ¿no? Pero eh, la verdad es que estuvo muy bien, hasta que llegó el desastre. bueno como Pero vamos a dejar que lo cuente uno que también estuvo eh, del, pop, eh, del blog de Pop Madrid, que se llama Luis Y que dice... Ayer vi uno de los espectáculos más dantescos que yo recuerde en un escenario. En un escenario de conciertos, claro. Si hablamos de espectáculos humorísticos, simplemente fue de los peores. Solo comparable a cuando tuve la desgracia de ver a Love en el festival de Benicasen. Television Personalities, o mejor dicho, Dan Tracy, hicieron el ridículo. En un estado lamentable, el cantante se enfrentaba a su banda, al público, paraba canciones a la mitad para empezar otras, no cantaba ni una sola nota en el tono. Para más información, que ahora vamos a echarle un vistazo, lees la crónica de Abel Grau en el país titulada El esperpento se llama Dan. Yo por un momento, dice Luis, pensé que iba a acabar cantando el Chiquichiqui, me imaginaba el Perrea, Perrea, con la R's a la inglesa, tipo Melanie Griffith, o sea, Perrea, Perrea. Nuestro amigo Luis pone aquí una serie de un par de vídeos eh, grabados en directo del desastre increíble que montó este hombre en escena y que no merece la pena poner. Abel Grau nos cuenta en este artículo... Por ejemplo, ¿no? Un trozo. Dice, con su, su célebre gorro de estribador calado hasta las cejas y una parca kaki, Tracy no dejó de desafiar al público ni un momento. Algunos todavía se entretenían entre abucheos. La cuestión parecía esperar a ver cómo iba a salir de allí, eh, del atolladero en el que se había metido. Luego vinieron unas piezas más introspectivas en las que Tracy suele incluir rasgos de una autobiografía, marcada por la adicción a la heroína, los problemas mentales y las vacaciones en prisión. No le falta de nada a este hombre una lástima porque Television Personalities era uno de los conciertos estrella del festival del tercer festival de cultura pop de San Blas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque aquello fue, yo recuerdo que el momento más glorioso fue en el cual eh, levantó los dedos de la guitarra y levantó el mástil para mirar las cuerdas a ver si todavía seguían allí y poder poner los acordes. Eh, cosas como esta pasan cuando se trae a gente de la que se duda mucho de su salud mental después de los excesos cometidos los que no tienen ningún problema de salud mental y lo demostraron hicieron un concierto redondo y fantástico fueron La Granja, a los cuales les hicimos una especie de pequeña pillada en el pasillo, y aquí está aquí está la pillada en el pasillo a La Granja aquí tenéis una mini entrevista salpicada de algunos trozos de canciones de La Granja cuando <risa> estamos aquí con eh, la granja con, Y con el cantante Y con y el, batería. Y el batería Que este ha un pequeño problema Se, el ha concepto, el, ¿no? el Se ha roto el parche ¿no? Eso me ha parecido he un ruido por ahí rarísimo sí, sí, sí. Eh, Bueno, tres años un disco sí, estamos, pues... estamos hambrientos Pero nosotros es cada cuatro años que tenemos un Sí, sí, pero ya estamos hambrientos, ya tenemos ganas de más sí, claro, Pero además ya empieza la presión, porque si es cada cuatro años tendría que... Claro, vamos, ya queda eh. poquito, ¿no? Pues sí ¿Qué tal, cómo lo lleváis? Y bueno, bueno bien, tenemos temas, pero vamos muy lento, la verdad Es que sí, sí. ponemos un ritmo bastante tranquilo Pero bueno, eso que no, no, bueno. saldrá Si sí, se sí, sí. hace normal, va a salir bueno, estamos Mira. aquí en el pasillo, pasa gente eh, vale, Si eso. salió el anterior disco, sí. no hay por qué no, que se nos salga uno, uno Sí, pero más, a ver, yo me meto en internet, pongo la granja Y me sale de todo menos vosotros Bueno, claro, Esa presencia falta ahí, ¿no? ¿En donde ¿La web? Me ¿No? Sí, no, me sale la granja, la granja de Segovia, me sale, Se sale montones todo. de cosas No mentira que un grupo de 21 años, ¿cuántos lleváis ya? Claro, para años? nosotros la web es un territorio hostil Hostil, en ¿no? Es una en... cosa que no, ya lo decíamos en más de 20 años Sí A mí sí. no claro. me gustan las computadoras Eso es como el lápido, ¿no? Que dice que es el siglo 20 Sí, la verdad sí, es que, hombre, me imagino que si estuviésemos eh, sonando mucho y todo eso, pues sería sí. es inevitable pues, tener más referencias. Pero... pero de todas maneras tienes razón que lo de internet está olvidadísimo por nuestra parte, porque nuestro MySpace, aquí sí. o sea, a veces se intenta escribir sí, y sí. no se escribirá ahí. O sea, directamente, no. ¿no? Es que no lo llevamos a nuestro nada, MySpace. Nada bueno, me ha faltado un tema, ¿eh? Me habéis tocado su estrella para mí es un poco complicado para estar un poquito complicado sí, para mí es, esto es una de las mejores a... canciones pop que se han hecho nunca en, en ese país a eso estoy sí, dio super fuerte, eh. Ahí sí. un justamente, set primero más, básicamente se ha roto el bombo, bañó al último. último <risa> ¿no? Día, ha sido la última bueno. parte ha sido super fuerte, me ha encantado la pedazo de energía que habéis desplegado al final, hacemos ¿eh? eh, pues un poco a propósito así. final intentamos que, pues que la gente cuando se va, se le, la, la impresión que se llevas de lo último que ha habido. Normalmente, ¿no? Es sí, algo sea, sí, sí. global, pero bueno, sí, sí. ¿No? dice nuestro técnico, la clave es conversión, es la la gente <risa> se lleva y <ahí> canta <risa> la versión. <risa> bueno. sí, sí. Intentaremos editar Lo que se hizo en el último disco Que es que mmm, Las canciones nos ensayaron Se sí, hicieron directamente en el estudio Ajá. Oye, pero pues, se salió un disco muy bonito Para verlo así no, claro, pues, o sea, directamente no, Vamos a con un canto en los dientes Pero pero mmm, yo continuo viéndole Cosas que digo Esto si hubiéramos ensayado si, Este no es, sé, el, es el, es el perfeccionista del grupo ¿no? Bueno, no, no. pero es que Carlos, el bajista sí. Grabó los bajos y al, de repente cuando dejo el disco salió se lo fue a comprar porque le, hizo, le hacía tanta ilusión que dices para mí es como comprar un disco de un, de un grupo que no soy yo no sé ni como es la letra ni como es la melodía de la canción yo lo único que hice fue grabando el bajo nada no más nada más estos son los acordes y tal y tío, y estas partes y tal o sea que ni siquiera ensayaste no, las canciones juntadas no, no, no, no, directamente alguna, a lo ¿no? mejor dos o tres alguna, pero hay, o sea, dos horas que hemos tocado sí. hoy ¿eh? sí, sí. esta no he es ensayado nunca o sea, yo pues como... es la canción, toco la batería sí y pues más los las son así ellos iban siguiéndome y tal, que es la grabada y a partir de ahí es la canción. Yo sé que da color a tus pensamientos, los lleno de alegría. Yo soy la luz del día. Yo soy la solución a tu aburrimiento Un soplo de aire fresco En medio del desierto Yo soy el elixir de la larga vida El punto de partida La puerta de salida Pruebame, soy tu drogafa el fill del fange Que, oye, que muchísimas gracias que, que os, os digo en serio que estamos hambrientos del siguiente disco o sea, eh, que otro. no sé dónde lo vais a sacar, con qué compañía vais a sacarlo porque ahora mismo esté en compañía, que yo sepa Sí, pero bueno, no, hoy, no. hoy en día no es problema eso o sea, ya estáis, eh... Hoy en día como no se gana un duro con los discos pues o sea, ¿Estáis dispuestos quelese, a autoritar? En... En... Lo editas, lo metes en internet y que rule O sea, nosotros no estamos, ya hace tiempo no estamos en esto por sacar dinero, mientras no perdamos no. mucho <risa> Que claro lo tienes, <risa> ¿no? Pero, no, está claro y además es eso que, que... La gente, total, está de ahí, le sacas el disco y al cabo de dos está el disco completo, sí, al cabo sí. de diez, no, al cabo sí. de un día. Mira, el ejemplo bueno, de los lo que estuve viendo ayer, que son a Alameda 2 Souna, son un grupo de RIG, Sky y tal, hacen su propia copia pirata la dictar, ¿no? y la ponen en Y les llaman copia pirata en MP3 oficial. O sea, ya el recoche negro, ¿no? sí. ellos sí, la preparan, total. con las portadas y todo, y dicen, para que te lo bajes bien. Sí. A, ver, es que, a lo mejor, nosotros pues eso, tampoco nos preocupa porque ahora mismo... Es el guitarrista que han destacado con nosotros, Pablo, tiene un estudio, tiene edita discos... O sea, que... que fácil sacar ¿Pensáis de... que las compañías ya no son ni siquiera necesarias? Casi, Para casi. nosotros, desde casi, luego, casi. no. O sea, porque las compañías que... O sea, con, con Pedro Vizcaíno, que hemos hecho en los últimos años, pues buen rollito, hemos sacado el disco pero lo que puede hacer, a nivel de presupuesto, en promoción y tal, bueno, es, no que, es que hoy en día no vas a ninguna parte hasta en una televisión, no te metes en ninguna radio que suene así y tal con lo cual si lo sacas de internet, las radios que están interesadas lo van a poner igual. la van a poner igual. Sí. Sí, sí, está está igual. la otra. gente para que quiera comprar el, el disco, si el disco, lo va a comprar, lo va a comprar igual. Con lo cual se si salto ya a otras metas, pues te lo saltes si ya, ya lo no tienes ahorrado, exactamente. Aún, ¿no? Pero ha habido algún momento en el que pensabais que ibais a pegar un salto más hace unos años, sí, ¿no? Pues sí, pero no mucho no tiempo. Sí, el año 90, 90. Era ¿no? tantos. Oye, no, no. es que aparte de claro, la musical en España yo digamos alejándose de lo que había nuestro gusto y ya la gente que en lo podíamos gustar pues, cada vez se ha convertido en minoritaria porque uh -huh. es que ya, volvimos, o sea, hace unos años vivimos en un festival de la OTI y permanente ¿no? sí sí contigo tú lo has realmente. definido mejor que nadie eh Sí. Es que me da gracia porque antes eso festival sí. de la Oti todo el mundo se descojonaba, se partía y la gente es que <risa> me le daba como decir, el es que ha visto <risa> el festival de la Oti le daba como vergüenza, yo, yo lo vi para, yo, para reírme, yo lo vi para <risa> sí, y, sí. y ahora macho de repente todo el mundo es Estamos el festival de la Oti la hostia. Está todo el mundo <risa> metido en esa mierda. Bueno pues muchísimas gracias. Repartía el juego por las bandas, eso lo hacía muy bien. Se movía con soltura por el área, no le gustaba perder. Resolvía con gran acierto en el remate de... manes los domingos por las tardes Sara Bueno, y esperando que La Granja nos hagan caso y pronto, pronto, pronto tengan ese trabajo preparadito ya, eh, el nuevo disco, eh, tenemos que hablaros de algo que nos ha llegado hoy calentito, calentito al Callejón del Hambre, algo que a mí me hace mucha ilusión. Eh, yo soy de los que siguen pensando que uno de los mejores autores de pop eh, de este país, Eh, sigue ahí soterrado. Cuando tuvo cierto éxito en los años 80, incluso en los 90, con 0,91, eh, José Ignacio Lapido para mí es alguien muy especial. Alguien que hace eh, con gente como Señor Chinarro, como La Granja, eh, que siguen haciendo ese pop luminoso y especial eh, que merece la pena escuchar. no Tienes un nuevo disco que nos ha llegado calentito que se llama Cartografía. Un disco muy bonito, con un desplegable, con una portada... Muy interesante que es una especie de encrucijada de metro metida dentro de un corazón eh, creo que es el plano del metro de madrid me parece si no lo si no lo es desde luego es algo muy parecido pues en esta cartografía de un corazón comienza con una canción que a mí nada más oírla me ha puesto los pelos de punta Da volver se con la ciudad vacía Las tuercas oxidadas pero abiertas las heridas cuando el ángel decida volver Cuando el tren llegue a la noche No habrá música de viento No, creo que es obvio cuál es el título de la canción, ¿no? se llama Cuando el ángel decida volver está dentro del último disco de José Ignacio Lapido, recién cocinadito que nos acaba de llegar aquí al Callejón del Hambre en Onda Pacelli, ya sabéis, 107.6 de la FM, y bueno, pues esto siempre viene con una hoja promocional en la que normalmente alguien ha escrito algo, en este caso, lo ha escrito el propio eh, Pulido, y bueno, pues él, él lo intenta, y se justifica nada más empezar, dice, por más que lo he intentado el bello arte de escribir una hoja promocional es algo que se me resiste lo siento, es reconocer que no sé venderme demasiado bien. De eso doy fe. Yo directamente doy fe de eso. Tomad nota como una simple invitación a escuchar mis nuevas canciones. Se trata de mi quinto disco en solitario y no me gustaría caer en el tópico de declarar que es lo mejor que he grabado nunca. Primero, porque no sé si es cierto. El tiempo lo dirá. Y segundo, porque eso os corresponde a vosotros. Del disco puedo contar que ha sido grabado con el acompañamiento de mi banda habitual, a la que agradezco su talento y dedicación. Además, cuenta con las colaboraciones especiales de Kini Almendros, tocando el pedal steel, y de Nicolás Medina, que ha hecho los arreglos de cuerda. En definitiva, se trata de 12 canciones nuevas, ni más ni menos, que reflejan estados de ánimo, sueños, sentimientos y obsesiones. En clave real o en clave onírica, con acompañamientos más acústicos o más eléctricos, nubes y claros, como la vida misma. Pequeños mapas sonoros con los que he intentado describir el mundo que me rodea. Con la esperanza de que os guste, ahí queda eso. José Ignacio Lapido. Y vamos a escuchar Nunca se sabe. Una canción que me ha capturado también así... Solo con las primeras notas. Vamos allá. Mito alemán <risa> Hola Albert, queridos oyentes Aquí todo está muy bien organizado El transporte, por ejemplo, sí Resulta que por un mismo andén Pueden circular hasta ocho líneas diferentes de tren Al principio es un poco raro Pero en un par de días Va de maravilla Las comunicaciones. Carreteras, calles... Los coches van todo el día con las luces encendidas. Como las mujeres cuando están... Ya sabes, ¿no? El tranvía, el autobús... Aunque aquí el mejor transporte es la bicicleta. Porque puedes circular libremente por cualquier sitio, ya que hay carriles bici en todos los lados, y aparcar donde quieres. Bueno... Hay aparcamiento hasta para los perros. Y como prueba te envío esta foto. Pero... Pero el teléfono. El teléfono fijo e internet. Sabemos que existe por los demás. Aunque nosotros llevamos dos meses esperando a que llegue el señor técnico. Tecnish. Ya que en tres ocasiones no ha aparecido. Y las otras dos, debe ser que es muy tímido, porque deja carteles en la calle y no sube el condenado. Eficiencia alemana. Primer mito caído. Ya que te lo estarás preguntando como nuestros queridos oyentes, aquí las rubias son muy altas. Bueno, miden lo mismo que las negras. Oye, que me refiero a las cervezas de litro. Bueno, hay rubias y altas, vale. Pero de todo hay... ...hay morenas teñidas... ...que le sale la raíz rubia... ...como una chica que vi el otro día... ...segundo mito caído a medio... ...una cosa curiosa del English Ergarten... ...un parque muy grande que hay por aquí... ...muy famoso... ...es que hacen surf en una parte del río Ibiza... ...solo que van de un lado a otro... ...en unos 6 metros más o menos... ...una vuelta, otra vuelta... ...y ¡zas! al agua... ...el siguiente... ...y así se tiran todos el ratos ...entra uno, otro... ...el otro día un chico haciendo una foto... ...se cayó al agua... <ríe> ...qué profesionalidad, oye... Me ...tuvieron que sacarle entre unos surfistas... ...no sé si es que llevaba una cámara de agua... <ríe> ...en fin... ...hablando de agua... ...oye, si queréis un poco... ...he oído que por allí están los pantanos secos... ...¿no? ...que aquí no para de llover... ...lo que es contaminación aquí, cero... ...y si hablamos de regarnos por dentro... El otro día estuve en el anticipo del Oktoberfest. Te hablaré más adelante de él. Tengo que reconocer que me impresionó. Imagínate toda una carpa enorme llena de mesas y de bávaros subidas a los bancos, brindando, comiendo y cantando, todos a uno. Con la orquesta al fondo, muy buena por cierto, donde pudimos sentarnos en poco tiempo y unirnos a aquí. Así que compartimos mesa y borrachera. Por cierto, tío, esto que estás escuchando es Gary Moore con su Pretty Woman. Y tengo que decirte que toca el día 15 de mayo aquí, en München. Así que esta vez no me lo pienso perder. Ya me lo perdí en el rockódromo por los años 80. Aunque estuve en el concierto, pero no lo vi. Porque fue la primera y la única vez que tocó en España. Y dijo que no volvería jamás. Será otra historia que tendré que contarte. Bueno, Albert, queridos oyentes... Con esto y una cervecita fresquita me despido de todos nosotros Un saludito para todos. Bisbal. Sí, sí, ya lo sé, ya sé que no son las 12, pero es que esta noche nos vamos, nos vamos, lo he dicho antes. De hecho, no sé qué hacéis ahí que no vais a la cervecería, aquí en Navalcarnero, en pleno centro de Navalcarnero, junto a la plaza, en la Avenida de la Constitución número 8, porque allí está tocando, en este momento, nuestros amigos Tony y Andrés. Que se llaman Live que que hacen? Pues tocan la guitarra y cantan versiones de canciones conocidísimas de una forma estupenda. ¡Estupenda! Y eso pienso hacer yo, eh. Ahora mismo salgo corriendo para allá. ¡Chicos! Y bueno, hay que contaros una cosita antes de marcharnos. Eh, la semana que viene os dejaremos aquí un regalito porque nos vamos a marchar fuera. ¡Chau! nos vemos el día 8 o mejor nos escuchamos, aunque si queréis vernos ahí está, el blog del callejón ya sabéis, el elcallejondelhambre.blogspot.com para lo que queráis y por esta noche ya hemos tenido bastante saludos hambrientos para todo el mundo y ya sabéis, ya sabéis sed todo lo malos que os dejen chicos porque ellas siempre son más malas chao